bien, eh, vamos con esa llamada que tenemos acá, así, rápido, maestro. ¿Vale? a lo que vamos, bien. nada de preámbulos, venga, a lo que vamos, vamos a, eh, con Juan, eh, Juan te escucho, ¿cómo estás brody? Adelante con tu pregunta Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias yo, brody Yo desde hace tiempo tenía ganas de hacerte esta pregunta, para mi pregunta antes de eso quisiera de que tú me dijeras con esas palabras que tú tienes, ¿qué es un mandilón? Un mandelón es aquel hombre que le teme a su mujer, que es manipulado. Esa es la palabra real. Eh, que el Brody no puede elegir a dónde ni siquiera va a ir a comer, eh, donde ella decide por él, o hasta él ya como están muy acoplados, ya están muy amaistrados, Ellos siempre salen con la frase: ¿A dónde vamos a ir a comer, mi amor? Ahora, ¿no? Entre otras cosas como por ejemplo aquel hombre que tiene a la mujer en la casa. Que la mujer es ama de casa, entre comillas, donde el, el, el deber del ama de casa es obviamente ser los deberes de la casa, ¿no? El ama de casa. Y el tuyo, el de tu trabajo, ¿no? Entonces todavía llegan del trabajo y hacen el trabajo que le correspondería a ella, como barrer, trapear. Eh, hay algunos que cocinan y que eso no lo veo tan mal porque hay brodis que les encanta cocinar que les nace, ¿no? Pero eh, está el que, pues, está a la merced de la mujer, el que el día de Navidad se la va a pasar donde ella quiere, el que el día de las madres va a ser donde ella quiere, eh, eh, la mujer domina en la relación eh, tal cual, y el Brody no la quiere hacer de emoción, me dicen a mí los mandilones que por qué no se quieren pelear con ella, que así son felices, esa okay, es, es su okay. forma de, de defenderse, ese es un mandilón. cuando okay. si algún día tienes un hijo y que te diga hijo le digas tu hijo por quién no vienes a verme es que papá pues este porque obviamente tienen novias o esposas que no los dejan ni quiere a ver a sus padres le revisan okay. el celular eh, lo están checando constantemente y mucho más es muy triste ser mandilón. ya ya párale, párale, párale, ¿Sí? porque todavía yo me voy más peor que eso yo era de todo lo que dijiste au un 100% más Hasta cuernos aguanté, de todo lo que te puedes imaginar, un mandilón completamente es más que quedas corto. Pero mi pregunta que te iba a hacer, ya me superé, dejé todo atrás, eh, le eché ganas, tomé mucho valor, mucha terapia y traté de ser una mejor persona. Ahora, muchos años después, tengo una pareja y cuando yo aprendí a decir no y no vas a pasar por encima de lo que yo quiero y de lo que a mí me hace sentir mal, ahora soy machista. ¿En qué momento uno deja de ser mandilón para volverse machista? Porque ahora ya me quedé... Oye, antes era un mandilón de lo peor. Y ahora ya me dicen machista porque sé decir no. Intensivamente cuando digo no, ya, uno se vuelve machista. Claro, es la forma de operar. La forma de operar de muchas mujeres para... Eh, y trabajar en ti psicológicamente, ¿no? Entonces es es el brody que de repente dice... no, Todo lo que te dije... Por ejemplo, oye mi amor, este yo no pienso ir este día de las día del padre, por ejemplo, con tu papá. Ahora yo quiero estar con mi papá. ¿Vienes conmigo o tú la pasas con tu papá y con el mío porque pues siempre hemos estado allá? Esto voltea y te ve, "Ah, mira. Ahora donde el señor quiere. Ahora ya, ahora, cómo? ahora que, uy, ¿qué le qué le pasó? Te eh, eh, eh, eh, aseguro y andas con alguien más o alguien te uh. está metiendo ideas. Eh, Sabes que esa modo de hablarme es machista y eres un machista. Exacto, no claro. mi ídolo, mi ídolo. Claro, eh, Brody. Por eso, por eso te digo, ¿cuál es el punto medio sin que no, no, que no, no, no? El, el, es que el es que el punto medio siempre va a ser el el el saber. Por eso es una relación para poder. administrar tiempos, para saber negociar, qué hacemos, a dónde vamos, qué comemos, qué, dónde vivimos, qué, cuántos hijos vamos a tener. El punto aquí, que tú sabes que no eres machista. Entonces, no me, no me, no me preguntes a mí, entonces, ¿dónde está el punto? Tú sabes dónde está el punto. El problema es, es ella, no tú. O sea, ella tiene que entender que no porque tú le contradigas algo o no vayas con todo lo que ella dice. Es machismo, porque ahora hay movimientos que te hacen ver. A mí, este segmento, ahorita ya van agarrando la onda casi todos, pero este segmento cuando yo empezaba era, uy, el peor, machista, perro, hijo de tantas. Y, y, y ya van eh, se van educando y entienden que lo mío no es machismo, es simplemente pedir respeto para los dos lados, porque... Oye, estos... oye, uh -huh. y deja, déjate, te digo otra cosa, siempre a mí lo que me dicen... Ah, sí, pero ¿cómo a ella sí la aguantabas? Mm, tamá, o sea, es lo que más me la que me digan, ¿no? Pues si sabes mi situación, lo que era, y ahora me dices, ¿cómo a ella sí la aguantabas? No, pues que no quiero aguantarla a nadie, no me aguanto ni yo solo a veces, menos que pueda estar aguantando a alguien. A ver, lo que te acaban de, a ver, ¿qué tipo de mujer agarraste? Entonces me acabas de decir que tú le dijiste, mira, en el pasado me fue así, así, así, yo era así, yo era así, y ahora, Ajá. y ahora dice, ah, pero a ella sí le aguantabas esto y lo otro. Ah, no necesariamente yo le conté, sino que tenemos eh, alguien en común que le contó Que le contó, muy bien, ahí ese otro punto quería ir yo Qué bueno que me dices eso Muchachos, relación pasada es pasada Dejen de decirle a su nueva pareja cómo sufrieron, qué, qué les pasó o qué gandallas fueron Todo lo va a ser usado en tu contra Especialmente hombres, cállense la boquita porque puede usar todo, usar, ser usado en su contra todo, todo, todo si tú un día dijiste a mí me encantaba ir a ese restaurante X y un día decí sí, ir, de sí, la vas a ver con la cara de fuchi, ¿qué pasó? pues aquí eran donde traías a la otra, ¿no? que es donde te la pasa? oye, ¿no tienes una bola de cristal? ¡qué bárbaro! ¡bravo! todos sumisos Yo, yo, yo lo único que les digo aquí, hay tanto que aprender para tener una buena relación y sana Y es simple, pero simplemente muchos no han tenido una dirección Escúchenme, yo sé lo que les digo, algo les va a servir Casi 99% que todo lo que aquí les va a servir para tener una relación sana Y no solo a favor del hombre, eh, que este segmento es para hombre, Sino para los dos Entonces les digo, Juan, no buscan igualdad Buscan ser superiores y ahí es donde ya se echa todo al carajo pero Brody creo que tienes una mujer ya aprendiste y creo que tienes una mujer que creo que hasta cierto punto puede ser peor que la otra uy ah, no me digas eso no me digas eso <risa> cuándo tienes con ella cuánto tiempo sé honesto una no, ya tres años no apenas tres años no digas ya tres a... bueno pero ya imagino años. Ya, ya imagino cómo te está yendo que dices ya tres años uy, uy. <risa> Otra bola de ah. cristal. Oye, ¡Brabajo! no me mendece. No vivirá contigo. <risa> Yo creo que me andesteando. <risa> no, no, no simplemente que que creo muchos tenemos una una visión de lo que sabemos que está pasando ahí. Y y es tú tú irle dando el mando, qué tanto le vas a dejar a una mujer ser y qué tanto no ser así, porque también traen las clásicas frases Juan de Oh, ahora resulta que voy a hacer como tú quieras. Tampoco quiero que sea como yo quiera. Pero no, pero tú si sí quieres que yo sea como tú quieres. Y ahí es donde ya no vamos a poder armar. Por eso desde el noviazgo vayan metiendo ahí los chamflecitos esos de cuando van ahí que ven agarrando seria la cosa. Desde novios pélensele a la novia para que vaya agarrando la idea de que no vas a hacer lo que ella quiere. Pero como están bien enamorados quieren quedar bien en todo. Oye. Este, vamos de vacaciones a X lugar. Eh, y me gustaría que vayas con nosotros. Y la familia del muchacho. Hijo, vamos a ir de vacaciones donde siempre vamos. No voy a poder, ¿Eh? mamá, porque voy a ir con mi novia. Desde ahí Uy. ya esa es la ese es el primer zarpazo y te lo puso en la espalda, han visto cuando los leones cazan las los los venaditos o estos este los, los antílopes. ¿Los antílopes? El primer rasgón. Sí. Ya está. Eso sí. Bueno, una cosa, la última cosa, sabes que me encanta lo que dijiste. Te déjale le contesta mi fiera porque si no me meto un problema. Que tengan buen día. ¿Qué va, está. No me sorprende. A mí nada me sorprende. Bro. Tiene que contestarle a su mujer. Otra cosa. También eso es muy bueno. Cuando estén noviando no contesten rápido ni manden mensaje rápido. No lo hagan. Será usado en su contra en cualquier momento, muchachos necesitan muchas clases de mí. Bien, eh, seguimos aquí, tenemos eh, más llamadas. Recuerden, el teléfono es uno triple ocho siete Yo yo he conocido Brody que anda con una mujer y dice, pues a mí me fue muy mal y yo no voy a permitir que tú me hagas eso. ¿Y qué culpa tienes tú que le ha ido mal antes a la loca esta? <risa> Vamos sí, es con Guadalupe. Ninguna. Guadalupe, te escucho. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es que yo tengo un primo que operó a la muchacha del busto, de las pompas. ¿La y operó? Y la él, era? él es cirujano, o ¿qué? El, no, pues él le dio para que se operara. Ahí le, le y pagó pues, el dinero para que ella se hiciera la operación. Sí, y ella, pues, nomás ahí está de conscience en su casa y no trabaja, no hace nada y ahí mi prima está sudando la gota gorda y. Por más que le decimos no, no hay por que el que no quiera ver. Y no siempre las mujeres son buenas, pues hay hay hay malas, ¿me entiende? Y yo escucho cuando hablan mujeres y le tiran a usted y pues no es correcto. Hay que ser, hay que ser sinceros y pues sí hay muchas mujeres bien malas, bien bien hipócritas y que nomás usan a los hombres. Bueno, una cosa es que sean malas y hipócritas. Yo creo que la mayoría son hipócritas, la mayoría de mujeres. <risa> No, sí sí es la verdad porque hay mujeres que no les gusta escuchar la verdad y, y hay muchas bien conchadas que no quieren trabajar nomás por porque el hombre piensan que es el hombre nomás va a trabajar él bueno en mi caso yo trabajo yo y mi esposo y pues los dos nos compartimos todo me entiende porque pues se tiene que ayudar pero pero mi primo pobrecito mi primo nomás está ahí trabajando y, y ahí está la mujer de bonita pero lo chivo ¿E -es su esposo No, es mi primo al que... No, no, me refiero que si él es esposo de esta mujer, o sea, o son novios o esposos ellos. Sí, son esposos, sí. son esposos. Muy bien. Eh, esta mujer, si tú le dices algo como que ahí estás nada más, este tipo de mujeres todavía se llenan la boca diciendo, pues, ¿qué? Si quiere este cuerpazo, pues, ¿qué? ¿No? Que trabaje. Sí. que Y y, y dices tú, a ver, tú, psicópata, se, te, te vienen de operar del cerebro. ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál cuerpazo? Todo lo que tienes es plástico. En tu, Exactamente. En, en tu cuerpo, tú no tienes cuerpazo. Y eso va para todas las operadas. Ustedes no tienen cuerpazo. Ajá. Ustedes tienen unas bolsas bien acomodadas de líquidos enfrente uh -huh. y atrás. Sí, es Esto, la verdad. Es, ¿sí lo, eso, es lo que tienen. Eso? Es lo que tiene. mi primo le arregló y se cree pues ya así como como ya tiene ¿Cómo se dice? La mica cuando eres de aquí. Sí, ya se ya le arregló papeles pues. Ajá, sí, no, pues ya, ya, ya te escupe por un colmillo. ¿Eh? Ya te escupe y sí, sí. te escupe por un colmillo, o sea, tira el veneno como las eh Sí, la verdad que sí, sí, y hay mujeres que pues yo lo escucho a usted y todo y que le agarran y le tiran a usted, pero o se a Chile, a Chile, sí, hay mujeres bien hipócritas, bien bien falsas, la neta. Y más quieren que el hombre esté trabajando y no debe de ser así. A ver, antes de dejarte ir, Guadalupe, ¿por qué crees que muchos hombres todavía no no quieren entender y creer que eso, que las mujeres son hipócritas, que hay mujeres malas, que hay mujeres así? ¿Por qué todavía hay hombres que no quieren entender? No sé, oiga, no sé, pero ay, yo miro todo desde con mi primo, pero ay no, a mí me da mucha lástima. Y, y no debe de ser así, ella lo tiene que apoyar y ella también tiene que trabajar y, y no es así, ella no. no lo ayuda pues pero Ay, quieren bonita quieren su buchona pues ándele ándele es cierto pero no yo buchona. lo apoyo a usted yo lo apoyo y, y y lo que es es bueno pues Ay, te agradezco te agradezco Guadalupe platicas. el tiempo cuídate mucho y es sí, para saludos desde Arizona ah muy bien saludos Arizona allá en Scottsdale, donde tiene su segunda casa maestro no se haga ah ya lo dije uy Scott Dell Scott Dell Scott, Scott. Scott Garbanzo Le tengo una pregunta, eh Ahorita que dijo ella Pobre de mi primo Me da lástima eh, eh, Sí, maestro Haz de cuenta yo contigo <risa> ¿Usted tiene un primo Que le da lástima? Yo contigo <risa> ¿Usted conmigo qué? Uy No, hombre bro. Me da, das mucha pena <risa> Das mucha pena No, pero yo por lo menos Sirvo de algo, maestro Uy ¿De qué? De ejemplo De mal ejemplo, sí. de esos irdes. Bueno, el teléfono uno triple ocho ocho siete cuatro ¿Usted quiere hacer algún comentario? Quiere que lo deje en su lugar a usted, eh, mandilón. Usted mala mujer. Las que no se tocan ni con el pétalo de una rosa se acabó, se acabó, señores. En mi segmento no va a ser así. Aquí se habla la realidad y lo que pasa. La incomoda. Hay un botoncito ahí. Debería don de Alberto soy el comercial incómodo del partido de fútbol, muy incómodo. Regresamos. sigan en mis redes sociales @elmaestrodoggy. Viene el chocolatazo y luego voy yo con todo. Ahí está. Saludos a la gente de la Ciudad de México. Estamos recibiendo una respuesta impresionante como nunca lo imaginé. Saludos, gente, se aman. El podcast más chido Para escuchar El andilla y la chocolate Para escuchar Es el show chido Para escuchar Para carcajear El podcast más chido Oye Garbanzo, me quedé pensando después de la entrevista con Cristiano Dal Si el saludo que mandaste en plena entrevista todavía no lo puedo superar la Este, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, lo que pasa es que un sobrino. No, no, ya sé que es súper fan de Cristiano. Dale, ¿o sea qué pasó? ¿Le grabaste? ¿Se lo mandaste? Sí, es que sí se lo he de hecho. Okay. ¿Y luego? Sí, y se lo mandé y quedó muy agradecido porque era era es un tipo de personalidad que a él le gusta muchísimo. Este, entonces pues este tenía que hacerlo maestro. Perdón. No, no a, mí, no, a mí no es mi, mi no, programa no, no. La, la Choco cada vez te permite más cosas, digo No, no, pero es eh, que es, su programa de... es que si usted tuviera aquí a uno de es sus yo, yo, yo lo digo a la Choco, nada más deberías de dejar Ciertos micrófonos abiertos Porque hay gente que No, no y no. lo entiendo, y yo sabía de, de hecho yo lo había escrito en un papel Ah, perdón, también yo la estoy dejando abiertos no, Ciérrele ahí eh, Yo había escrito en un papel Para que antes de que terminara la entrevista de, de, de, O sea, la Choco que me diera chance Ah, o sea, creías que eso iba a ser más eh, iba a ser más sano Pero por lo menos me iba a decir No, sí eh, llévala, Ya sabes cómo hace rato Pues si quieres te traigo otro segmento O sea, tú también no captas, ¿verdad? El, a ver, nuestro La finalidad eh, eh, No, no, la, la, la capto y la sé Pero hay momentos en los que uno tiene que aventarse de caballazo Porque Ay, si no, no se logran las hay cosas Hay que arriesgar Está o no está de acuerdo con eso ¿Por qué no arriesgan así con lo del gym? Y el gimnasio, ¡Oh! aviéntense de caballazo. Es que hay mucha gente. Ah, no, ¿verdad? Y no. Bueno, este, y no pues, les digo que güeyes no son. A ver, bueno, venga. Ok. La pregunta del garbanzo, señores. Va, Yo me. también jugándole al vivo. No, no, cuál al vivo, maestro. Me deja aquí con ganas de preguntar. Es que fíjese que el otro día estaba usted hablando acerca de, la, de las relaciones tóxicas, todo ese rollo, ¿no? Que se aventó un par de días hablando de un buen, muy buen tema. Entonces me puse a investigar. ¿Qué es lo que obliga a las mujeres a hacer marchas feministas en casi todo el mundo? Y la respuesta en casi todo el mundo donde yo venía buscando el por qué lo hacen es porque la mujer se siente oprimida por el hombre, lo cual se me hace lógico. Pero ¿por qué se sienten oprimidas por el hombre? La, la respuesta más popular de todas estas activistas feministas dicen que les cala que un hombre les diga Tienes que entender Cuando un hombre le dice lo que pasa Es que mira mi amor si sí te quiero Pero tienes que entender ta, ta, X tema Eso les molesta muchísimo Y después me fui más profundo maestro <coughs> Me fui más profundo y dije Basado en lo que usted estaba enseñándonos en su clase Dije bueno a lo mejor Si sí lo usamos mucho los hombres Y también las mujeres Esa esa, esa, esa palabra Pero no sabemos que la decimos hola o que la decimos con mala intención porque estamos programados de esta manera por la misma mujer. ¿Me, ¿Me explico? Entonces, todas estas marchas feministas la hacen basado en este tema cuando ellas son las mismas que iniciaron. A ver, según la investigación del Garbanzo dice que encontró que las marchas se hacen porque sienten reprimidas. Sí. Y que una de las razones es, porque el hombre siempre suele usar la frase, es que tienes que entender que, ¿no? Ajá. Señores, empecemos una campaña, dejemos de decirle a la mujer, es que tienes que entender. No, pero más... más Y con más, eso se arregló el no, pedo, no, ¿no? No, no, no, pero más allá de eso. Ah, a ver, a ver, más, es, O sea, vamos más allá. Es que, pues... Entonces, ¿usted cree que de verdad nosotros sí somos machistas? sin saberlo, o sea, que de verdad no sabemos que somos machistas y no le queremos hacer daño a nadie. Pues ¿verdad? depende de que él ya es machista. Esta frase. Exacto, o sea, para eh, mí, para ellas Por es... eso. Ahora si, si si estamos analizando que la razón por la cual marchan es porque el hombre les dice seguido tienes que entender, puede ser que no estén entendiendo algo. <risa> o sea, pues o sea, no es uno, ni dos, ni tres, como que es algo generalizado que el hombre estamos diciendo, es que tienes que entender. Qué raro. Esto es decir que no están entendiendo algo. Ahora repito, ¿qué es ser machista para ti, para mí? Para mí decir tienes que entender, tiene que ser investigado en qué concepto se usó, en qué forma, en qué lugar, ¿no? O sea, si yo soy el patrón de una chica que trapea aquí y le digo nada más no vayas a trapear aquí porque hay unos cables muy importantes para para acá y, y la muchacha lo hace la que limpia por decir qué haces o vamos y que ella tiene que es mi secretaria y tiene que mandar correos y le digo no adjuntes este correo aquí y lo vuelve a hacer y le digo, es que tienes que entender que si tú lo haces así pa pa pa entonces ella viene y la ve el otro día a la marcha en la tele Es que mi jefe me dijo que tengo que entender. Pero es que sí tienes que entender eso. Ahora supuestamente es eso parte de sentirse oprimidas. Hombres que me están escuchando ahorita saben. Y mujeres también. ¿Cuántas veces las mujeres dicen, "Es que tú no entiendes"? Es lo mismo, tienes que entender y es que tú no entiendes. Y es que tú no sabes. ¿verdad? Pero los hombres no hacen marchas al respecto Los claro. hombres no la hacen de pedo Yo por eso te, te lo estaba diciendo fuera del aire Sobre otras personas que se quejan de todo De que la única diferencia Entre personas Entre esas sino, Es que nosotros no la hacemos de pedo Nosotros tenemos Tantas cosas para hacer pedos muchachos Pero estamos muy ocupados Y sabe, sabemos que Que es parte de la vida No debería ser No, es sí Lo vamos a cambiar, no. Entonces está de acuerdo que en el contexto en el que se diga, si sí está mal decirlo o no. No, hoy no me. No, pues no porque que no, porque por ejemplo, o es, sea, si, si si si si una mujer no está cumpliendo, eh, no sé, con sus labores de la casa y usted. O de otro lado en el trabajo secretaria, es más, ahí vamos está a bien. poner de presidentas porque. Uy. O sea que la presidenta dice, oye, pues nos vamos a la guerra, señora, no podemos porque mire. La armada que tenemos nosotros, pues, de, un, de allá con un cañonazo se las madrean. Tenemos que irnos a la guerra. Es que, presidenta, tiene que entender que tenemos desventaja ante el rival. Me dijiste, tengo que entender, machista, hijo de la... ¡Ataquemos a este machista! ¿Sí me entiendes? Ya traen el chip de que todo es machista. Y gente como tú, garbanzo, porque viniste a exponerlo, es como que te dejó en duda y decir. Y lo dijiste. ¿No será que si sí somos machistas y no lo sabemos? Pues que es machista decir, tienes que entender. Ojo garbanzo, el tienes que entender se le aplica a todo el mundo, hasta a mí. Yo soy ser superior de ustedes. Eso es, ¿eh? ¿por qué ponen? ¿qué es, bueno. ah. es que eso no está Eso, eso, se, a, eso. Se, se aplica a todo el mundo. O sea, ¿tú cuántas veces lo has dicho a un niño? Ey, tienes que entender que eso no. Ni, ah, bueno, niña, no. tienes que entender que esto no, Luis, tienes que entender que esto no. Diablito, es que tienes que entender, Brody, que no. garbanzos que tienes que entender, Doggy, es que tienes que entender. Cuántas veces la Choco nos ha dicho eso. Uh. Oh, la Choco, Choco, tienes que ente. Ah, ya es que feminista o qué es eso es, ya que opresión al hombre. O sea, eh, tienen que entender, fíjate, que el tienes que entender va para todos, va repartido, porque se lo adjudican. Entonces, si una mujer es más débil Y no puede cargar una caja El hombre no es machista en decirle Tienes que entender que eres, no tienes tanta fuerza como yo Déjame, llevo la caja Pero sí. es que se dice, ya ser ojete Tiene que decirle, si nada más dile le te ayudo Por eso, por eso yo le decía ¿Y si ella dice, es que se ¿Qué usa? machista? ¿Por qué? qué crees que no puedo? Lléguenle, pues Dale Y luego vean a venir la otra Ay, qué poco caballeroso, porque no le ayudaste? Brody, síguete metiendo en esos rollos Te vuelves loco Loco, vas a acabar, mira Mujer con caja Tú ves que apenas puede ¿Eh? Te ayudo Ay, ¿qué crees que no puedo? Porque soy mujer, ¿verdad? Machista, hijo de tanda Ok, perdón Tenga su caja Súbala ahí Viene otra mujer y te ve oh, Y un hombre Oye, a ayúdale Qué poco caballeroso eres ¿Con quién quedaste bien? No, pues con ninguno de los ¿Con dos Con nadie Sí, no, no, no No se claven en esas cosas Están locos No saben ni lo que quiere la raza No se claven, de en serio. Gracias, maestro, por su respuesta, por eso lo amo. Es que tienes que entender, Garbanzo. Sí, usted dígame lo que quiera, maestro, yo me doblo. Machista Uy. soy, soy machista. <risa> machista, bueno. yo, yo cumplo un cuadro. ¿Se acuerdan cuando ustedes fueron una vez a Yuta? Que hubo una protesta de supuesta Ah, sí, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Pues ahí estaban diciendo que Sí, por eso, pero ¿qué pasó con esa protesta? No, nada. No. No, es que siempre hay gente que la va a hacer de pedo. Pero a veces no no, no tiene un fundamento tan fuerte para poder decir, ah, es esto el otro. Siempre cuestionen ustedes a sus mujeres. Okay, pero ¿y luego por qué esto? Okay, ¿por qué esto? Si desde niños traemos la preguntadera. ¿Por qué el avión vuela? ¿Por qué todo pregunten? Nada más eso les digo. Porque luego ya se hacen mandilones, ya no pregunta nada ¿Verdad? Ahí los ves a los pobres Comiéndose su comida bien salada, ¿no? Pero no dicen Está salada ¿Por qué, ¿por qué te reíste tanto? No. Oh. Ah, uh. Vean uh. esta risa No, es como, como no tu y... cara te la ves ve. que La mire. compro déjale, digo. La compro eh, no, esa cara No, déjale Mira. digo Le doy, le doy todo el crédito porque me lo dibujó así, no, bonito. Es que se están comiendo la comida salada y no son para decir, oye, <risa> ¿está, está salada o por qué está salada? No. Agárrate. Es que le pongo limoncito y chilito. Sí, para que No tiene, o sea, yo les aseguro que si ustedes prepararon la comida y se la sirven a su mujer, va a decir, ¿qué es cochinero es este si sí, ella sin precaución ¿eh? les vale madre vámonos si tú la ves que alguna ropa no se le bien te dice tú le dices oye creo que uy me está diciendo gorda que no se ve bien de edad, pero si ella, si tú te ve a ella a ti con algo que no esté bien quítate eso ay no tú ponte otra cosa ¿eh? eso no te va y a poco uno de hombre ahí está chillando llorar ay porque les digo y dicen que uy que son lo máximo la máxima creación Con qué poco se conforman. Es el podcast que estás escuchando, <risa> el show de eran chocolate, el podcast de el chocabajito todas las tardes. Extra con el maestro Dobby. en el YouTube y el podcast vamos es Extra con el maestro Dobby. a la, la censura vamos a mandar con el tiempo. Extra con el maestro Dobby. Bueno señores, eh, estamos grabando El show ha terminado Y cuando termine el show, pues grabamos Estas cápsulas, que se llaman Tiempo extra para ustedes, sería muy fregón Que las compartan, si no sería Pues muy culéis, ¿verdad? Que uno grabe esto Para ustedes y no lo compartan Este tipo de sabiduría debería de ser para todos eh, Yo creo que se llevan un buen mensaje Es gratis y rápido y al punto Me preguntan esto eh, Una mujer me escribe La mamá de mi esposo Solo le habla cuando necesita dinero, pero nunca para ver cómo está. Y con esto te contesto tu pregunta. Un tiempo extra. Ya sabes a dónde voy, ¿verdad, Garbanzo? Escu escucho algo, pero no. A ver, a ver. Nada. Imagínate qué voy a decir yo. Imagínate que me quedo en mute y ya no puedo hablar. Y, y tú diste que completar ah, lo que ay, va a decir ay, mi maestro. Ay, ay, qué no, fíjense, la mamá de mi esposo solo le habla cuando necesita dinero, pero yo, pero nunca para ver cómo están. Déjame decirte que... ¿A ti qué chingados te importa? ¿No? Es su mamá que le dé el dinero que ocupe. Period. No me importa. Siempre será su mamá y tiene que estar ahí apoyándola. Porque es su mamá. Entonces no hay de otra. Aguántate, chiquita. Están bien pendejos los tres. <risa> no cabe duda. No cabe duda que... Qué pendejada. Por eso usted es el maestro. <risa> a ver, a ver otra vez. La mujer eres? nada más le llama para pedirle dinero. Me están diciendo ustedes que ella es una madre de, tico, de título, una madre o como tal. Yo no dije eso, eh. Eso, no pregunto es yo. Es una ah. madre, es mamá. No, pero es que ese es el problema. Siempre hemos dicho de que el día de las madres no a todas las mamás se merecen ser madres. El día del padre, no todos los papás se merecen ser eh, nombrados como padres. El día del de la de casa, no todas. Si no haces lo que hace una mamá de casa, te la pelas. Sí. Si, si tú eres un un mecánico, güey, nunca vas a echar mecánica, nunca abres tu taller, te la pelas. Por, nomás por el título, pues ¿tú? no. Y me estás diciendo que nada porque es mamá. ¿Qué tal si la señora eh, lo usa nada más para drogarse, para ponerse peda? O para andar de buchona con hombres Se va al nightclub Ah no, no, no pero no. tenemos la palabra frase, La frase sagrada mamá, no, no, no, no, mamá. Aquí usted puso la, la pregunta como mamá No sabemos la historia Exacto, entonces pero ¿por qué chingados madre, ya sacaste tú tu respuesta? Pues porque así es Ustedes no, no, no, no, así no es, Mi mamá, su mamá le no, pide no, no. El dinero Sacaste la respuesta porque estás bien idiota Y nunca analizas o me hubieras dicho Pero ¿cómo es la mamá? Pero no, pero no. no. Pues es su mamá y siempre le tiene que dar, pendejo que eres. No. Tú también, Luis. Gracias. Ay, pues es su mamá y lo que le, pide, fíjate, Pero si dijo, contesta lo teléfono. que le pida. O sea, ¿cuál le pida ni madres, cabrones? Tenemos que empezar a poner reglas así como le ponemos reglas a la esposa, a la novia, lo que sea, Ay, también a las mamás. No, también no, a las o sea, mamás. No, hay no mamás que han arruinado, no, no, a, mamá. Mamá. a ver, hay, hay mamás que han arruinado los matrimonios. Las mamás son muy celosas, las mamás y sí saben que crean un pedo entre su hijo y la esposa, o para hacer sentir mal a la esposa, Mi, eh, porque saben que la esposa no la puede ver en la casa, ella llega, ¡ay, hijo, ya vine, ¿cómo estás?, Y para hacer pedo, güey, sí, sí. el punto aquí es, ¿cuándo han visto usted su nombre?, ¡hijo, dame dinero!, Sí, los hay, ya sé que van con su respuesta culera Pero hay más mujeres pidiéndole dinero a los hijos Hay más señoras achaca ¡Ay, me duele! ¡Ay, quiero! ¡Ay, que Mi... Y para ti, mujer, que me escribes? Espero y lo entiendas Cuando tengas hijos, ¿cómo no debes de ser? Espero y entiendas que la mayoría de ustedes, las mujeres Para eso están, para pedir Y si ya no les puede dar el viejo huango que tienen en la casa Se chingan a los hijos ¿Entienden esa parte? El que hay que darles todo. ¿Qué tal si eh, la mujer aquí está como que, "Oye, se saca de onda ella porque nunca le llama para cómo estás, hijo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo estás? Para pedir dinero. ¿Qué mamá es esa? Así que qué mamada es esa. ¿Entienden? Sí. Entonces, si tú me escuchas y me preguntas esto, Pues ¿para qué es? ¿Por dónde cojean? Yo no sé para qué sea el dinero, pero estamos ante una, una persona interesada y punto. Y estamos ante un hijo que, eh, digamos, entre comillas, es buen hijo porque no quiere, ¿verdad? Ahora, si la mujer la usa mal y él le da, pues está dándole para un, un vicio que no es bueno. Y muchos cuando hablamos de vicios, hablan de vicios como... alcohol, drogas, pero está el vicio del casino. Uh -huh. Está el vicio del shopping. ¿Eh? Está el vicio de que ah, hay mamás que les das dinero para darle al otro hijo. También. O sea, qué pasada de lanza, ¿no? Los pues, imaginetes si mi jefa me pide dinero, ¿Y tenga y le baje o yo le doy. Y el otro Pero y nunca me dice, "Hijo, ¿no me ves?" Y lo después le, digo, pues, "¿Qué se los gastaráis?" Y luego ves a tu hermano que trae un nuevo telefonito, ves a tu hermano que te dice... ¡Ah, cabrón! Y este...